Bien, muy bien. Bueno, eh, Abel, eh, queríamos hablar、eh, con vos desde hace unos días、eh, a partir de esta decisión que tomaste de vetar una ordenanza、eh, que había、eh, sancionado el Consejo l i b e r a n t e que creaba la figura del relator ahí en el municipio.、Eh, a ver, contanos、eh, de qué se trataba el proyecto y, y por qué el veto. Primero, una aclaración. t o d a v í a no he podido atender con Paola, le he dicho, pobre, en más de una oportunidad que no podía porque estamos con el c t i v i d a d un poco cargada. Y, y por eso también disculpas por, por、uh, haber dado, tener demora en, en esta entrevista. No, está bien, no hay problema. No.、Eh, básicamente porque nosotros consideramos que en el caso de Hacha, digo, en el caso de los municipios como General Hacha, el c o n t r a l o r lo ejerce el Consejo de Liberancia, a diferencia de la Comisión de Fomento, que lo tiene el Tribunal de c u e n t a、mm. La voluminosidad y, y, y, y la cantidad de expedientes y documental, Eh, permite en este caso que el contrato pueda n seguir ejerciendo los contas de los,、eh, los concejales, sabiendo además que hay dentro del cuerpo deliberativo también、eh, asesores profesionales, digo, un contador o un abogado, y crear la figura del redactor, que no estamos hablando que ni siquiera pico lo tiene, con quizá cuatro o, o cinco veces más el volumen de, de documentación, y sobre todo porque hay un tiempo real. que les permitiría o les permite hoy por hoy a los concejales hacer esas tareas. Por, por lo tanto,、eh, digo, lo que uno pretende e s lo posible es e f i c i e n t i z a r el recurso humano y muchas veces e s t i r a r l o más que a la área administrativa, también en muchos de los casos de l ejecutivo priorizar、eh, también lo, lo, lo que es la tarea de casa y prestación de servicios también por ese lado. Bien,、eh, el municipio de Santa Rosa es el único que tiene así un cuerpo de relatores. El ú No, i c el cuerpo de relatores、ah. es por, por el volumen, es entendible. Nosotros, para que vos tengas una idea, no, no, hemos remitido la documentación del mes de septiembre. O sea,、eh, estamos desde el Ejecutivo haciendo una remisión periódica y permanente de todo lo que son los cierres mensuales. Estamos con aprobado hasta junio, si no recuerdo mal. Eh, y después remitía documentación hasta septiembre, y estamos en este momento de diciembre, con lo cual estamos con proximidad desde el Ejecutivo en lo que es la remisión de la documentación, que les permite tener que por ahí、eh, una demora o un atraso, y explica muchas veces alguna dificultad por, por, por lo que significa la, la diferencia temporal.、Claro. Eh, y el argumento era que de, de, de los concejales para crear esto que, que había mucho volumen de documentación, pero vos decís que no. A ver, el volumen es el volumen normal de una municipalidad, no te olvides que nosotros、sí. tenemos 8 concejales, no tenemos 12 ni como Pico ni como Santa Rosa,、sí. pero el volumen, estamos hablando de una localidad de 20.000 o un poquito más de 20.000 habitantes, pero que te permite acceder y en tiempo real tenés capacidad como para poder enseñar y además cuando vos tenés hoy también、eh, personal y profesionales que, que se dedican justamente a esta revisión como una forma de auxiliar y colaboradores. Bien. Bien, Abel,、eh, aprovecho y te consulto porque en el medio de esta discusión que hay por la presentación de balances en algunas、eh, comisiones de fomento o municipios, que terminaron en algún caso con、eh, destitución de intendentes, intendentas, como en Santa Isabel y Abramo,、eh, surgió que vos presentaste un proyecto para que cada municipio tenga su propia carta orgánica, porque bueno, hay intenciones desde el bloque del oficialismo en la actualidad de modificar la ley orgánica de municipalidades.、Eh, a ver, contanos qué idea tenías vos. No, en aquel momento lo que, lo que digo es que hay realidades distintas de localidades chicas. ¿sí? Mm. Eh, nosotros no, no es lo mismo Pico Santa Rosa, hay otra, otro segmento de localidades de, de, de, si querés, de intermedias o medianas chicas.、Mm. Y un poco era la, la posibilidad de darse su propia fisonomía y forma de, de funcionamiento. También hago una aclaración. Está claro que este análisis que te estoy planteando como una postite de reforma a futuro, estamos hablando que hoy nos dice una ley marco para todos, municipios grandes como municipios i quintos.、Eh, lo que uno pretende es que se ajuste, porque en, en ese sentido es la, la, la idea para ser claro, a la realidad de cada uno de los, de los, de los municipios. Dicho esto,、eh, también es cierto que el tema es la oportunidad para e c h r l o no es lo mismo cuando vos. Ya tenés mitad de mandato y esto va a llevar más de un tratamiento porque estamos hablando de una ley muy importante para los municipios. Que vos la trate al inicio como un tema de política pública, al inicio de gestión, porque si le damos no, esto lleva un tiempo para implementarse, para, para llevar, llevarse a adelante y demás. Pero creo que en, en agenda en la agenda pública de acá seguramente al 2023, seguramente se puede llegar a plantear como un tema discutido entre, en este caso, el ministro de Gobierno, los municipios, los diputados y todos para ver qué normativa muchas veces、eh, puede ser ú t ejemplo una cuestión que es para modificar para ver el famoso artículo 151 de autorización previa que, que, que tuvimos en casa de la serie、claro. no, hay、eh, cuestiones que también la ley ha venido sufriendo modificaciones y que f i u r a e las modificaciones y se introdujo y cuando era diputado tenía que ver que estaba contemplado en la misma ley orgánica en la misma ley de municipalidad El tema de los prostíbulos. Y fíjate lo, lo, lo que significa muchas veces no actualizar ciertas normativas que vienen de vieja data. Claro.、Eh, Abel, entonces, eh, vos, eh, ¿concordás que hay que hacerle modificaciones a, a la ley orgánica? Y, y no estaría mal que、eh, cada municipio,、eh, atendiendo las particularidades, tenga su propia carta orgánica. Yo creo que tiene que darse un debate amplio、mm. en, en oportunidad, yo creo que en un inicio de gestión provincial. donde todos podamos llegar a, a, a dar su opinión sobre qué normativa Marco podemos llegar a tener y eventualmente s e habilita. El antecedente más claro,、eh, Pablo, es, es Córdoba. t a m b i é n tiene muchos más años de t r a n s i t o r i a y de derecho público, provincial y local, pero en su gran mayoría lo, lo podrás observar en, en, en Córdoba provincial, que tiene cartas orgánicas, que significa n su propia constitución y su propia normativa de funcionamiento. Creo que, como, todo, como toda provincia, nosotros somos una provincia joven, relativamente joven. Tenemos que ir aspirando a todo lo que es el derecho público, provincial y local, ir mejorándolo y dotándolo. Pues ya tenemos una base o un sustento a partir de la experiencia y los antecedentes de poder hacerlo.、Claro. Eh, Abel, eh, te consulto por el tema de las obras que están previstas en el presupuesto, no solo nacional, sino provincial para General Hacha.、Eh, ¿Estás conforme con, con lo que se ha proyectado para el año que viene para Hacha? A ver, nosotros pusimos, a pesar de la pandemia, junto con el gobierno provincial y el nacional, m, obras muy importantes que están en vías de, digo, o se han licitado o están en vías de, licitar, de licitarse. l a Una es la, la de las colectoras,、eh, si l o s quiere estaríamos firmando el, el contrato, se estaría firmando el contrato y、eh, la adjudicación allá por enero. Es en una obra muy importante de seguridad vial, también la de representación de la localidad. Los pluviales, que he tenido algún,、eh, alguna información reciente, que、eh, seguramente se le irá d i r i e n d o para enero o febrero del próximo año.、Eh, se están haciendo las viviendas sociales en alza.、Eh, estamos a, se está llevando de nuevo por parte del gobierno provincial la reparimentación de, de 45 cuadras y también、eh, reparación de c o los cunetas, baden y demás. Con lo cual hay una gente interesante. Eso es lo que se refiere más. Eh, la canalización de obras importantes en lo que hace la s c i p l i n a así como la sociedad española nosotros en obra pública local que tiene que ver con la restauración de la terminal que tiene que ver con varios edificios públicos que nosotros estamos llevando adelante con lo cual consideramos que la obra pública es un elemento dinamizador si volvemos a la normalidad más el turismo más la reactivación económica esperemos que, que así lo sea creo que también es un elemento importante de, de generación de puestos de empleo y por lo tanto Cierra un poco el círculo virtuoso que decimos: hacemos obras, generamos empleo y se genera actividad económica. Creo que eso es la apuesta para esos t próximos dos años.、Mm. Eh, Abel, eh, te consulto, no sé si lo viste por ahí. ¿Hubo alguna queja de diputados bernistas、eh, hacia el gobernador por alguna obra pública importante、eh, que han recibido los municipios de Castex y de Hacha en particular?、Eh, no sé si escuchaste eso o no, te llegó. Sí, lo escuché, lo, escuché, lo vi、mm. y lo escuché. En realidad lo vi a través de l o s m e d i o s digitales.、Sí. Yo、eh, no, no creo que sea así. Si fuera así,、mm. es un desatino absoluto. No saber lo que padece, por ejemplo, hacha o sea, que no es de esta gestión. Yo estoy circunstancialmente, dentro de dos años en, en, en la democracia, puedo seguir o puedo no seguir. Pero son obras que quedan para e l localidad, no para un intendente.、Mm. No interpretar eso es、eh, tener una miopía política importante. Y es solamente invitarlos en ese caso, no, no creo que haya ocurrido, pero si ha ocurrido, ver lo que pasa con eso, por ejemplo, cuando caen t r 30 milímetros de golpe,、eh, en forma abrupta, porque la ciudad de zona, porque necesita una obra estructural, como es la que está llevando adelante, y v a m o e s t á adelante con el gobierno provincial y el nacional, que es una de las obras estructurales más importantes y que significa mejorar la calidad de vida de la gente. Acá no hay una cuestión de postergar. a una localidad u otra por el color político, ya se trata de darle a todos, y nosotros somos tan pampeanos como el norte,、eh, todas las obras que necesita y que a ella largamente espera desde hace mucho tiempo y que este gobierno, digo, en conjunto con el gobierno provincial y el gobierno nacional, se, se ha, hemos articulado para poder conquistar estas obras. Bien, Abel, te hago la última del tema radical.、Eh, vos, como uno de los referentes de la UCR aquí en la provincia de La Pampa,、eh, ¿cómo ha quedado el radicalismo bueno, después de los últimos posicionamientos, bueno, de la última elección que fue histórica,、eh, junto con、eh, la Alianza Cambiemos?、Eh, ¿Qué mirada tenés de cara a lo que viene? A ver, yo creo que se ha hecho una buena elección, es una muy buena oportunidad, pero tampoco voy a desconocer que todavía tenemos que seguir cerrando días. Eh, y en algún punto digo, mejorar los canales de comunicación interna entre lo que puede ser lo institucional y el comité, los comités locales, los intendentes de cada localidad, los diputados. Creo que esa, esa conjunción que se tiene que dar,、sí. obviamente los representantes nacionales, tiene que darse esa, esa armonía de cara para dentro del partido. Diferencias、mm -hmm. y en líneas internas, además puede ser a la vez, pero creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias en una etapa Difícil para todos y donde nosotros tenemos que hacer más soporte y nuestra contribución a que, en definitiva, mejor la calidad de vida de la gente y tener una propuesta superadora、eh, en todos los casos.、Eh, si vos me preguntás y, y, y demás, esto, esto que pasó en la Cámara de Diputados de, de la Nación con la,、sí. con la decisión de un bloque no lo comparto en absoluto. Las reglas de juego son、eh, ir a, a un proceso de, de designación de autoridad en cada bloque e integrado. Puede haber dos posiciones para p r e s i d i r l o pero la que t i e n e tiene q irse, que es increíblemente acompañar y no tomar、eh, una b a n d e r a en un concepto de renovación. que La, la, la discusión, si quiere、sí. dar, la que tiene que dar hay ¿no? desde afuera.、Ah. Eh, esto es por la decisión que ha tomado Martín Verón Garay de、eh, escindirse del bloque sí,、claro. radical. Se lo he dicho, aparte de Martín, claramente.、Uh -huh. o he hablado con él que no estaba de acuerdo. Que yo acepto las reglas de juego son u n a no hay dos o tres. Y en esto tenemos que ser muy respetuosos de, de, de, de las mayorías y las minorías, porque si no, con este criterio nadie respetaría y cada uno formaría un bloque d i s t i n t o Y esto se impone a partir de, de que hay dos, dos sectores y esos dos sectores, uno gana y otro pierde.、Eh, bien, Abel,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir、eh, sobre este u otro no, tema. Si no, gracias como siempre por atender a. No, básicamente disculpa s de recién y decirles、mm. que desearles felices fiestas a ustedes y a. Y a, y a todos los o y e n t e s Bueno,、eh, que tengas、eh, buen día, igualmente para vos,、eh, Abel. Bueno, un abrazo grande.、Bien. Hasta luego.